Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La estatización del transporte público en Santa Rosa es fruto de una convicción política, aseveró entrevistado en Radio Kermés el intendente Luciano Dinapoli. Nosotros tenemos que, que asegurar la continuidad del servicio y esa es nuestro, nuestra Nuestra defensa, digamos, y vamos a defender los intereses de la Municipalidad de Santa Rosa, por supuesto. La empresa tiene otros intereses y en eso es donde estamos negociando. No quiere decir de que hay que salir a, a matar a nadie ni a perseguir a nadie, simplemente es una negociación y la rescisión contractual, como tantas otras que, que se hacen, digamos, obviamente, que nuestro deber y nuestra intención es defender a la ciudad de Santa Rosa, a la Municipalidad de Santa Rosa y a los vecinos y vecinas de Santa Rosa. El jefe comunal de la capital pampeana además admitió la preocupación por el impacto de las copiosas lluvias en la ciudad. Está bastante complicada la situación, no, no es este, dramática por el momento, pero sí estamos teniendo complicaciones. Vos sabés que todo el sistema de Santa Rosa, cada vez que, que, que hay precipitaciones de esa característica, mucha agua en poco tiempo este, complica. En este momento está lloviendo muchísimo. Lo que estamos viendo y estamos monitoreando es el, tema del, el sistema de cuencos. Este, ahí recién me informaban que los cuencos están, las bombas de los cuencos están funcionando todas bien, eh, a tope de capacidad. Lo que sucede es que obviamente está cayendo mucha agua, entonces hay cuencos que están este, con, con mucha cantidad de agua. Los teníamos eh, monitoreados desde unos días antes, pero bueno, obviamente que cada vez que sucede esto hay complicaciones. Diputados del peronismo presentaron un proyecto para que se adelanten a los municipios fondos de la descentralización. Así lo explicó Ariel Rojas en la mañana kermesera. Un año normal lo que se hace es generar los proyectos, seleccionarlos a través de un consejo consultivo en el municipio. Luego de ese análisis, que lleva un tiempo determinado, se elevan al Poder Ejecutivo Provincial Allí hay un Consejo de Descentralización Provincial, que ese Consejo de Descentralización Provincial evalúa nuevamente todos los proyectos que son enviados de cada una de las localidades, luego se confirma y comienza el trámite de la transferencia de fondos que tarda otro tiempo más. Trabajadoras y trabajadores de la cadena de heladerías Grido en La Pampa protestan porque no cobran sus sueldos de manera regular. Una de las empleadas afectadas lo contó en Radiocracia. Eh, la situación arranca de marzo desde la cuarentena. Si bien 10 días de marzo no se trabajaron, hasta el 20 de marzo las heladerías estuvieron abiertas y se volvió a retomar con delivery eh, el 2 de abril. El mes de marzo todavía no lo, no lo hemos cobrado y el de eh, abril menos. Tratamos de comunicarnos con el gremio, pero el gremio igual que nosotros, sin sí. respuesta, sin Ajá. novedad, y muchos no, no, no, no han hecho. Ahora a nosotros lo que nos queda es eh, llegar al Ministerio de Trabajo, porque lo que sabemos a la fecha es que se va a depositar parte del sueldo con las recaudaciones. ...en Bajo la Suela, la columna futbolera de cada lunes... ...Daniel Petrucci señaló el ejemplo de Talleres de Córdoba... ...como respuesta a la crisis del coronavirus y la cuarentena. Prestaba atención a lo que hizo Talleres de Córdoba... ...un equipo de la primera categoría, por Ajá. hoy... Eh, ...en la persona de su presidente, Andrés Fassi... ...que encontró la manera de presentar un protocolo... ...de entrenamiento para, para presentárselo a, al gobierno nacional a la Asociación de Fútbol Argentino, por supuesto, al resto de los dirigentes del fútbol argentino, eh, que tiene de novedoso el hecho que encontraron una manera en donde los jugadores de, de primera división, aquellos equipos poderosos que tienen eh, ciertas condiciones habilitadas como para poder hacer una inversión, este, pudieran entrenar y prepararse o ir adelantando de alguna manera la vuelta del fútbol en nuestro país, por lo menos, radioquermes.com